En estos tiempos la arremetida de las multinacionales, la idea es destruir todo a su paso con mineras hidroeléctricas, forestales, la soja, lo transgénico. Entonces pasamos a ser el enemigo y lo muestran demonizando, entonces pasamos a ser un enemigo común para la sociedad cuando no lo somos. No estamos hablando solamente de nosotros como mapuche estamos hablando de un pueblo oprimido, de hasta incluso el que nos maldice, incluso que haya agua limpia y potable para aquel que no, nos maltrata.